La p a s a d a d e esta semana comienza diciendo: Ustedes están presentes hoy, a t a mi sabiduría, ante el Eterno, vuestro Edoa. Pero, José,、sí. vamos a aparecer en el teatro, gracias inmensamente por este. momento en que vamos a exponer tu palabra, que sea tu opa、oh、de saltear hablando a través de mí. Que esta palabra llegue a esos corazones fértiles, porque tu palabra es una semilla y ha de caer en aquella. Tierra que la desea con todo su amor y corazón. Para que me busque al ciento por uno. Amén. Los sabios de, de bendita memoria determinaron que esta porción. Que es la más corta que hay en toda la Torah,、eh, se lea ante la celebración de los r e s t e a a n o a r Como una separación entre la Pasat, Kitabó, de la semana pasada. Quita vos cuando entres. Y, y hablamos de la semana pasada, hablamos de la felicidad, de alegría, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo diría que esa alegría、eh, de que tengamos la identidad. Y vea, nuestra identidad israelita es una alegría constante, es una alegría que debemos de tener. Esa identidad israelita de la cual debe sentirnos. Debemos de sentirnos orgullosos por ser el pueblo de Jacén. De Podemos decir también que Jacén nos habla de esa identidad, pero una identidad santa como su pueblo, a decir. En la Torah, tú eres su pueblo para guardar todo su mismo, todos sus mandamientos. La identidad marca la conducta de una persona, no como una persona rebelde, no actuando como rebelde. no No nos vamos a identificar si e c p l o m o como tal, sino como un pueblo de exclusiva posesión, comportándonos de manera santa, guardando su s o sus mandamientos. Él nos crea una identidad. Para que actuemos conforme a esa identidad. Una de las primeras cosas que ataca el adversario, el enemigo, sea como se llame, el d e se hará, una de las cosas que Primero, m e n t e a t a c a es su identidad. Intenta decirte que no sirve para nada, que e s un inútil, de que e s un fracasado. a d o no recibamos estos pensamientos. Porque así el enemigo será vencido de igual manera que Yeshua lo venció cuando quiso tentarlo. Dice la palabra en el Vijarashá: Entonces Yeshua le dijo: Lárgate de mí, Satán, porque escrito está. Solamente al Eterno reconocerá como juez supremo y solamente a él c i、si、v i s Los sabios determinaron que esta p a s a d a debe ser de ida. Antes del año nuevo, antes de Ros Asaná. Por cuanto que en la Parashat Kitabot figuran las maldiciones mediante las que m o i s é s Rebenu quiso, el、eh, previno, mejor dicho, al pueblo Bejaé para que no se desvíe del camino de Ejacción. Nosotros hacemos una separación entre Quitabod y Roche-Saná, i d i e n d o en él, en el medio de la pasada Nisafín, que es esta, como una señal de que deseamos. Que todas, las maldiciones, escuche, que todas las maldiciones se que terminen en el, en el año que finaliza, para que el año entrante solo contengan bendiciones, siendo un año dulce como la miel. También los sabios nos enseñan que e a para a l ni servir. Que significa estar de pie, estar firme, antes de roces en a r e a s porque la palabra ya ni servir se habla de Teshuvah, a b l a de arrepentimiento de t e s h u v a Dice la palabra, pues esta misma, este mandamiento, Que te ordeno hoy, no está o c u l t a de ti y no está lejos. No está en el cielo para decir quién subirá para nosotros al cielo y la tomará para nosotros y nos la hará entender y la h e m o s Y tampoco del otro lado del mar, esta isla. Para decir, q u i é n cruzará el mar, para nosotros y la tomará, para nosotros y nos la hará detener, d y la haremos. Porque estas cosas están muy cercanas a ti, en tu boca y en tu corazón, para hacerla. s u b a Israel, s u b a Israel, a Adonai, Elohim, que s a l t a va a Boneja. Restona Israel, hasta Adonai, t ú e r o i n porque has tropezado con tus pecados. Estas palabras es del profeta, o sea, Llama a, a sustituir los sacrificios de expiación por caminos de reconciliación por palabras de perdón. Este es un s h a b a t especial, amado. Es un s h、eh, a b a t s h u b a t Es s h a b a t de arrepentimiento. Es s h a b a t de retorno. Hoy es, como dije, un Shabbat especial, amén, amén. donde hacemos examen de introspección y de conciencia. Hoy es el Shabbat que se encuentra entre la Ketifah ins, inscripción y la Hatimah el sellado. O sea, entre la inquisión de nuestro destino en Rosh Hashanah y que seamos sellados en el libro de la vida en Don k u i p o t e ¿Quién quiere estar inscrito en el libro de la vida? q u i é n La educación. La que suba el arrepentimiento es la. Propuesta para nosotros para comprender que todo pecado, que todo error tiene un retorno y que aquel que trasviene n tiene la posibilidad de reevaluar su conducta, modificarla y presentarse frente a la acción. Fíjate, querido Javarín, Amigos, hermanos, que la Jesuá b es tan esencial y n e c e s a r i o para nosotros que nos cuentan los sabios de Talmud que la Jesuá b precedió a la creación, al ser humano. Antes estaba la, la, Tresubá, antes la creación del ser humano, dice el sabio del m u d El universo entero, incluso la, toda la naturaleza que nos rodea, fueron un criados una vez que la Jesupá ya existía. Este Shabbat nos invita a tomar muy seriamente la r e s u ú s el arrepentimiento, como un, como un componente esencial en nuestras vidas, como un, un concepto imprescindible para mejorarnos, para poder cambiar. ¿Quién, no, ¿Quién va a cambiar? ¿Tiene que, el que quiere cambiar tiene que arrepentirse. Es necesario, entonces, amado, el, la t e s u b á en, en, en v i r t u d En virtud de este llamado que nos hace este para allá, s h a b a t t e s u b á Nos hallaremos en tan solo en pocos días reconociendo públicamente nuestras fallas. Compartiremos, tal vez por única vez en el año, nuestra vulnerabilidad y mucho de nosotros golpearemos nuestros pechos conscientes de nuestra fragilidad. Humana. Y quizá muchos de nosotros, tomando conciencia de que este a ñ o que finaliza, finalice con él todas las maldiciones, fracasos, y que comencemos con toda bendición abundantemente de lo alto. Amén. A menudo, a menudo, cuando la vida nos sonríe, suponemos ser fuertes, suponemos ser exitosos y hasta autosuficientes. Repentinamente llega el don Quipúr. golpea nuestro ego y muestra nuestras equivocaciones. Nos hace una radiografía de nuestra vida pecaminosa. Don q i p ú intenta sembrar a, en nuestros corazones esa semilla Que tanta falta nos hace la semilla de la humildad. Posiblemente las t e f i l o t el Don q u i p r logren elevar nuestro espíritu. Y nos mantenemos alejados de este alocado mundo moderno. Alejado de sus vicios y de su s miseria s hoy por día. El t i á c n o que está por iniciarse y así nos hace recordar el sonido del shofar, despertándonos de, este, de ese letalgo sueno en el cual estamos sumidos. Como en los brazos de Morfeo del mundo. Que debemos trabajar en vez de trabajar fuertemente por tu amada Kijian, también por esta, este recinto sagrado que recién te ha dado. Trabajar fuertemente, codo a codo, uno a uno, a mano.、Sí, sí. ¿Es posible? Si e l mundo, Alemania quedó totalmente destruida en, en la Segunda Guerra Mundial. Todo abajo, vuelto a ceniza. Y t o d o alemanes se propusieron trabajar A c o d o a c o d o y h o y es la potencia que siempre ha sido. Aquí podemos tener una potencia, amén, amén. una potencia para luchar, siempre luchar contra el m a l Que podemos transformar este lugar. Transformarse en un auténtico Mikdash, un verdadero santuario,、Amén. un santuario, lugar de las tefilló, de las oraciones, de siúr, de estudios, y que se va a retorno para poder albergar nuestro más profundo. Más profundas sensaciones y lo más o c u l t o de nuestros sentimientos. A pesar de las largas horas de oración, de plegaria, de vida en comunidad, en estos Yamin n o v a i m días temibles, es el nombre que se le da a estos. A los diez días después que, que transcurren entre la festividad r o c h e s e l a y l o n g k i b u r se dicen días temibles. Corremos el riesgo de transformar la experiencia espiritual en una vana y hemífera ilusión. No permitamos eso, amado. Esfuézate, h a z a k con tus oraciones, con tu plegaria, y ese examen de introspección que tenemos que hacer: sacar a la luz, a la luz divina, sacar a, a mostrar a la luz divina todos nuestros errores, para que sean perdonados. Para que vayamos a Yom Kippur ya bien preparados. Amén, amén. Tal vez las t e f i l o t de estos días temibles podamos sensibilizar nuestras almas para que nos transformemos en seres especiales. para ver a otros, pero piadosos y consagrados a la causa de nuestro Padre celestial. Aunque no más sea por unas horas, sino por muchos días, por muchas semanas, por muchos meses, hasta que volvamos a celebrar el Yom Kippur. Estar siempre, estar sensibles y despiertos a la dimensión de lo sagrado, a la realidad de Hashem, de que trasciende en cada momento y en cada lugar en el que nos toque transitar. Ese es el sentido fundamental de las bendiciones, de la b e r h o t De las bendiciones cotidianas. Nuestro Padre no conoce fronteras especiales. Somos nosotros muchas veces los que restringimos su presencia en algunos lugares e impedimos que su presencia. p u e d a manifestarse. Somos nosotros los culpables. Debemos abrir la puerta para su ingreso y también para nuestro retorno. q u i e r a él, él concedernos la capacidad de hacer un lugar en nuestras vidas, en cada momento, en cada acto y en cada lugar. Hoy es Shabbat Shubbat, el Shabbat de retorno, un Shabbat para permitir a la s i g n a a la presencia divina, retornar del e s i l i o a la que hemos sometido a cerrar las puertas de nuestra vida. Como lo cité al principio, Pues esta misma, dice la palabra, dice la Torah, pues esta misma que te ordeno hoy no está oculta de ti y no está lejos, no está en el cielo. Para decir, q u i é n subirá para nosotros al cielo y la tomará para nosotros y nos hará entender. Y la haremos. Ni tampoco del otro lado del mar está ella para decir: ¿Quién cruzará el mar para nosotros? Y la tomará para nosotros y nos la hará entender. Y la haremos. Porque estas cosas están muy cercanas a ti, en tu boca y en tu corazón. Para hacerla. Según un sabio llamado n a c h m a n Mede, s o sea, Moshe Ben n a c h m a n judío español, conocido en el judaísmo con el acrónimo. Rabban, Rabban, no Rabban, Rabban.、Eh, dice que este texto que acabamos de leer habla del mandamiento de la t r e s u b á Sin embargo, hay otro sabio. Aunque la mayoría de los rabinos, entre ellos está este famoso el rabino francés r a s c i Dice que se trata de la Torah en general, que la Torah en general te llama al arrepentimiento. Yo estoy más de acuerdo con r a s c i Y la. En la era mesiánica, cuando Yeshua es s h a y a h Saúl Ben Gamayel, llamado como Pablo, está dando una explicación mesiánica a e s texto t e desde el nivel de Ash. Es el nivel de lectura a la que las figuras de la t o r á Al q u i e n Carácter de arquetipos. Mostrando que el mandamiento al que se está refiriendo es el Mesías. El Mesías, el actual viviente. Como está escrito en Romanos 10, versículos 6 al 10, que dice. Pero la justicia que es de la fe dice así: No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar al Mesías. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Más, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos: que,、si, que si confiesas con tu boca a l e s h u a p o Adón y crees en tu corazón que Hashem resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. Para justicia y con la boca se confiesa para la salvación.、Amén. Amado, lo que está en el Vijay estaba, estaba antes en en la Llorán. Saúl, Pablo lo está lo está, diciendo. Observe en la conexión entre guardar los mandamientos y ser salvo por medio de reconocer a Yeshua como el Señor resucitado. Hay un mandamiento que trae esa noción más que ningún otro: el que habla de escuchar y obedecer al profeta como Moisés. Levain 18, 15, que dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, que levantará a d o n a y tú, Elohim, a él oirás. Hermanamente, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús Jamaseo. El que cumple man, ese mandamiento se salvará eternamente, x como está escrito en esto. Que dice, ellos respondieron que en el Señor, j e s ú a y se ha salido tú y toda tu casa. Además, podemos entender estos textos de manera que la salvación, Que se da por medio de y a h w e e la puerta para una vida en obediencia a los demás mandamientos. Amén.、Sí. Y por último, amados, mira, dice el versículo 15, del de a paracha, capítulo 30. Mira. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El Eterno no obliga a nadie a andar en el camino correcto. Esquiere, él desea con todo su corazón. Con todo ese amor que él nos tiene, él desea, pero nos obliga. Él nos informa acerca de los dos caminos, en la vida y en la muerte. Nosotros tenemos la libertad de escoger. No podemos obligar a nadie a amar a Hacen y creer en Nishua. Cada uno tiene que elegir. Sin embargo, tenemos que informar a todo el mundo que la elección de cada uno trae consecuencias eternas. eternas. Hay que haber consecuencias a no obedecer. A Hashem, que nos, manda, que nos manda a escoger el camino de la vida, y cuando manda a todos los hombres, a j a m e n dice de su mal camino y abandonar los ídolos, como, como está escrito en Hecho 17, que dice: Por tanto, habiendo pasado, Por alto los tiempos de ignorancia, a lo que declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Otro versículo en h e c h o capítulo 13, 38 al 41, dice: Por tanto, hermano, s a b e i que por el medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no p u d i s t e s ser j u s t i f i c a d o por a corona de m o i s é por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. t e n e r pues Cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores maravillados, y pereced porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creíais, aunque alguno os la describiera. En pocas palabras, la libertad t implica e e n i la l i b e responsabilidad. t a implica d r No hay libertad sin responsabilidad. Amén. Y aparte, el otro s e g m e n t o de la poción r de hoy es. Los testigos. Versículo capítulo 30:19. Al cielo o a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la d e l i c i ó n y la maldición. Escoge. Pues la vida para que vivan tú y t u descendencia. El hombre, amados, tiene la facultad, la facultad de escoger el camino de la vida o de la muerte. Pero h a s h e m le ordena a escoger el camino de la vida. El que no lo hace se revela contra el Eterno y sufrirá la muerte por su rebelión. El cielo y la tierra son testigos en contra de todos los pecados del pueblo y del r e l de todos nuestros pecados. Por lo tanto, tendrán que ser destruidos. Después de l milenio, tanto el cielo como las tierras, para que no queden testigos que recuerden los pecados de Israel. ¿Qué dice Isaías 66, 22? Dice: Porque como los cielos nuevos, las tierras nuevas, y la nueva tierra que yo hago, Permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá v u e l t r a simiente en v u e l t r o h o m b r e Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, Ni una tilde perecerán de la t o r á h a s t a que todas las cosas se a n c u m p l i d a s Según el Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según tus promesas, en las cuales mora, mora la justicia. Y el último libro, d i b í i a e s a Revelación, capítulo 21, Hugo, dice: Y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron d el mar ya no existía. Viste la Torah, amando a Hashem, a tu e l o a a tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque Él es tu vida, y la, la largura de, de tus días para que habites en la tierra que Hashem juró. Dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. El camino de la vida es el camino del amor al Eterno. El amor al Eterno se manifiesta en obediencia a su voz. Y es una relación íntima con él. Él es tu vida. Él mismo es la vida eterna. Como está escrito en 1 Juan 5:20. La que yo, Saúl, ven a Bea. Y sabemos que el Hijo de e l o a el Hijo de j e s é ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en aquel que es verdadero, e s su Hijo Jesús Jamásía. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Y la palabra, e r d ó n José, este es el verdadero e d u a y la vida eterna. La palabra este hace referencia de Rosario. Referencia, hace referencia al Padre, no al Yeshua. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Y, es una, y esta vida eterna a, la ha depositado en su Hijo, Yeshua. Como está escrito: el que tiene a l Hijo tiene la vida. Y el que no tiene hijos de Dios no tiene la vida. Amados, ¿y tú? ¿Has escogido el camino de la vida? ¿Has escogido el camino de la vida? ¿Así h c te ordena a que te arrepientas del mal camino? Y escoja el buen camino que lleva a la vida.、Amén. Si escoges el camino de la vida ahora y confías en la g e n e r a c i ó n que hay en j e s u c r i serás t o s salvo. s a l va s a l v a